círculo, el circuito de todos los talleres municipales y actividades de cultura que se han desarrollado durante el año. Ajá. Se hicimos el cierre de nuestra actividad en la localidad de Polvareda, también en El Carril. Y bueno, mañana vamos a hacer el cierre, eh perdón, eh hoy vamos a hacer el cierre. vengo con tantas cosas que que se me pasó. Es hoy el cierre en la localidad de Álvar de Toledo, ajá, eh, en el club de Toledo. Eh bueno, ahí vamos a estar todos presentes eh en nuestro cierre simbólico de actividades, donde van a estar la muestra de los talleres estáticos y dinámicos que se llevaron a cabo en Álvaro de Toledo. Ajá. Eh bueno, y realmente en Álvaro de Toledo es muy poca la experiencia que tenemos en marcha la experiencia en talleres, ¿no? Porque bueno, una vez que se creó la biblioteca Adelina de Satorre, eh a partir de ahí se convierte en un dexo y un polo cultural donde hacemos la bajada de los diferentes eh talleres. Mhm. Uh -huh. Y ahí tenemos eh cesería botánica y, y artesanías, tenemos otra clase de manualidades y labores y tenemos un taller de folclore y otro de computación. Eh así que, bueno, van a estar haciendo la muestra. También eh van a estar presente la agrupación coral de Saladillo, coordinados por la profesora Silvia Blanco y el coro de 25 de mayo, que van a estar presente engalanando la noche de Toledo, eh que bueno, realmente estas es maravillosos, que no le calidad tan chica claro. eh tenga tantas ganas de de festejar, de valorar la cultura, el arte, eh y darle realmente la importancia que se merece y bueno, para terminar, después va a haber un baile familiar eh para que todo Toledo la pase bien y consuma eh porque va a haber una parrilla eh donde se va a juntar fondos para para mejorar las condiciones del club. Y bueno, todo esto se ha trabajado junto a la gente de la biblioteca de Lina y Satorre, eh con Marina Benigni, Suma Valeriani y por supuesto por la delegada eh gracias a Marconi, que bueno, realmente tiene un montón de muchas ganas de hacer cosas en Toledo, no solo culturales, claro. sino también eh muchas cosas que mejoren la calidad de vida de de nuestra gente querida de, de esa localidad. Claro, ahí está, bueno, buenísimo. A partir de las 20:30 horas en repito, en el Club de Toledo, la entrada es libre y gratuita y aprovecho la oportunidad para invitar a la a la gente que está cerca de Toledo y a la gente de acá que quiera ir a, a acercarse, a pasar un buen momento y también apoyar al crecimiento de de esta ilusión que tenía como soy club. Buenísima. Y bueno, y el domingo tenemos eh nuestro cierre simbólico de actividades acá en el Aparta Urbana de Saladillo. Eh ha sido muchísimo los talleres que hemos tenido en marcha eh, en los diferentes barrios de Saladillo, eh muchos en el centro de participación barrial en Pozán y Viale, otros en el General Pom Cultural, otros en el CAP San Roque, eh y bueno, eh, eh vamos a hacer la muestra es muy muy corto el tiempo que tiene cada profesor para exponer lo que ha trabajado, eh no es fácil mostrar todo lo que se ha logrado durante el año era una pequeña exposición claro. eh pero bueno, eh es una forma también de valorar y ver lo que lo que han trabajado. Así que va a haber una muestra estática con todos los talleres uh -huh. eh y la parte dinámica que eh bueno, va a haber folklore, danzas urbanas, eh circo, tango, eh así que bueno, realmente es una movida cultural muy importante. Invitamos a la comunidad a que nos acompañe para valorar realmente este trabajo importante que hacen los talleristas, que son espacios tan tan valiosos eh que necesita una inversión, claro. una decisión política para que existan y sigan permaneciendo. Y bueno, y la realmente es un orgullo decir la cantidad que tenemos de talleres porque eh en muchas ciudades eh no cuentan con la cantidad de que de, de de talleres que tenemos en Saladillo y también ellos están gracias a la respuesta de la gente y a la participación. Bueno, ahí está. Bárbaro, Esto a partir de las 20 horas el, las 20. el domingo. Esto el domingo, claro. Eh, en la calle San Martín, entre Belgrano y Moreno, crece la municipalidad, que es sí. un parte que no, bueno, no interrumpimos tanto el movimiento de lo, de circulación de autos en en nuestra ciudad. Claro. Así que bueno, eh invitamos a que participen, que se acerquen y puedan disfrutar del arte, de la cultura nuestra, de nuestros chicos, de nuestros adultos que tan con tantas ganas participan de estos queridos talleres. Ahí está, buenísimo. Vivi, gracias por la invitación. Gracias eh. a vos y bueno, te esperamos. En caso de de haber algún problema climático, No, no lo tenemos previsto porque en realidad eh de Acarmas eh todos los fines de semana hay mucha actividad eh en esta ciudad. Ajá. Ahora vamos a comunicar el lunes, pero tenemos una propuesta muy interesante el próximo domingo con la profesora María Marta de Lucía con su ballet de danza que va a ser en la plaza. Ah, ahí está. El otro fin de semana está imaginaria. Claro. Así que bueno, buscaremos otra fecha. Eh todos estamos pensando que el domingo no vaya a haber. Edan eh, fresquito, bastante eh un día bastante frío, pero eh buen tiempo. Esperemos que así sea. No, seguro, pero viste siempre hay que tener un plan de emergencia. Y un plan de que se trasladarlo a un viernes o sábado. Claro, exactamente. Bueno, allí está. Vivi, gracias, eh. Bueno. Beso enorme, buen fin de semana. Y allí vamos a estar con con Listo. los chicos. Un beso, Un hasta beso luego. Un beso grande y nos vemos. Chau, chau. Ahí estábamos con Viviana Rodríguez, la directora de Cultura de la Municipalidad de Saladillo, con estos impresionantes encierre de talleres en la ciudad. Nos vamos a la pausa, ¿tenemos mucho más? Sí, por supuesto, nos ha quedado realmente chica la mañana, tenemos los laborales, tenemos que recordarte que se viene a todo lo nuevo de la temporada y los vestidos más lindos para la bajada, la gente de Etiquette Inc que desde ayer tiene todo, eh, absolutamente todo. La diligencia Café que el sábado 11 va a estar engalanándose con 4 de copas y la voz de Pilo Santos, en fin. La agenda cargadísima para el fin de semana, vos que te querés ir a comer al descanso con los mensajitos como Estefanía de Saladillo, Eh César de Roque Pérez que dice muy buena la radio, seguí así, pasamos un tema de Dread Marii, está número 1. Ay, lo dije, no. Está número 1 en el ranking de Dread Marii. Mucho arruido y pocas nueces, la falta casi un poco de lluvia. Buen fin de semana dice La Cloti y el Gringo. Ah, lo incorporó el Gringo ahora. Viento grande para el Gringo que está dentro porque llueve. 5 mm, 5 mm uno ha llovido hasta ahora. Pausa, ya vuelve, pasale. Llegó diciembre y la despedida de año con los delitos.